Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Hoy es miércoles, el 18 de diciembre, son las 9 en punto de la mañana, tenemos 11 grados y medio de temperatura y comenzamos aquí el programa de La Glorieta, lamentando que el gobierno central... Vuelva a cerrar el trasvase tajo segura para nuestros agricultores, desoyendo la propuesta de los técnicos de la Comisión de Explotación del Acueducto que propuso ayer por la mañana trasvasar casi el máximo legal permitido, porque las reservas del tajo lo permiten, 19,6 hectómetros cúbicos. Pero por la tarde, la ministra Teresa Rivera al igual. ...que ocurrió en noviembre... ...decidió condenar a los agricultores... ...y autorizar solo ...los 7 hectómetros cúbicos para consumo humano... ...y esta vez el pretexto del gobierno... ...para cerrar el grifo del tajo... ...a nuestros regantes... ...ha sido porque los considera... ...culpables de la contaminación que sufre el mar menor... ...de desvergüenza y desfachatez... ...lo han calificado las voces de los regantes del Segura que mañana se reunirán en asamblea para tomar medidas contundentes. Lamentándolo mucho, el año 2019 se acaba con la crisis del agua como telón de fondo en una lucha que se nos hace interminable en este territorio por falta de recursos hídricos. La defensa del cajo segura se hace ahora más necesaria que nunca. Un tema del que vamos a hablar en nuestra tertulia, en unos minutos, al igual que de los presupuestos municipales de 2020. Ayer se aprobaron en el Pleno por la mayoría absoluta del PSOE y Compromís, pero con los reproches de toda la oposición. PP, Ciudadanos y Vox, que los considera irreales porque no se fían de la capacidad de gestión de este equipo de gobierno para convertir las inversiones previstas en hechos. También criticaron duramente la subida de impuestos del 1,5% y de la tasa del agua del 1,7% que se contempla para subir los ingresos y poder hacer frente al incremento del gasto presupuestario fijado en el 14% para el próximo año. Además de estos temas, hoy en nuestro programa vamos a entrevistar al maestre de capella del Misteri, Javier González, con motivo de ese concierto tradicional de Navidad que se va a realizar este domingo, y al responsable de la Delegación de las Loterías del Estado en Eche, Santiago del Pozo, por el Gordo de Navidad que también se va a celebrar este domingo. Estos son, como hemos dicho, a grandes rasgos los contenidos de un programa, La Glorieta, que comienza aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca, siempre con buena música. La Glorieta con Rosmar Alonso. Pues bien, el villancico de este miércoles también lo vamos a enmarcar en el Pesebre Andaluz para escuchar el sentimiento del cante flamenco cuando se interpretan villancicos de gloria como este. Y en la sección dedicada a las canciones de cine recordamos hoy lo que nos contó Preminger en su película Éxodo, ese gran viaje a un nuevo estado que realizó un grupo de judíos que sobrevivió al holocausto y que consiguió fundar el Estado de Israel. Su banda sonora le valió un Oscar a esta película interpretada por Paul Newman en el papel de ese comandante que consiguió llevar a los refugiados a Palestina. Preciosa melodía la de Éxodo y en la sección de clásicos de jazz hemos escogido a la gran diva en la Fitzgerald para volver a disfrutar de su voz con la que ha hecho historia convirtiéndose en una de las voces femeninas más representativas del jazz del pasado siglo. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song. Nothing but bluebirds All day long Never saw the sun shining so bright Never saw things going so right Noticing the days hurrying by When you're in love, my, how they fly Blue days, all of them gone Nothing but blue skies from now on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 Things going on so right. Noticing the days hurrying by when you've been lost. Y nos vamos a la sección de poesía hecha música y escuchamos ahora al poeta Carlos Álvarez, perteneciente a la generación del 56, esa que estuvo formada por aquellos jóvenes que protagonizaron las primeras movilizaciones estudiantiles contra la dictadura, la dictadura franquista para luchar, ya saben ustedes, por la democracia. Carlos Álvarez usó su poesía como arma y también como consuelo para el pueblo y su entrega le llevó a pasar mucho tiempo en la cárcel de sus estancias en prisión nació este poema cantado por Luis Pastor Parábola sobre el billar No puede haber Otro juego, tan cruel como el billar. Tres hombres en una celda, condenados a chocar. Siempre es una bola blanca, la que ataca con afán. La bola roja está roja de los golpes que le dan. Sangre QUE NUNCA QUIERE ATACAR HAY BLANCA BOLA DE NIEVE QUE LA OBLIGA A JUGAR <ZE1> loro bel canto se ha puesto triste de ver que a la tierra malevida no la dejar florecer You.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 La gloria con Rosmar y Alonso. Pues pasan dieciocho minutos de las nueve de la mañana y después de nuestras secciones musicales vamos con el primer asunto que hemos dicho que íbamos a abordar en la tertulia de los miércoles con nuestros colaboradores, los periodistas locales. Se encuentran ya aquí en los estudios eh, Pedro Soriano, muy buenos días. Sandro Maciá, muy buenos días. Muy buenos días. Y Gaspar Macía, buenos días. Buenos días, buenos días. Pues hoy hemos comenzado el programa lamentándolo mucho porque la ministra Teresa Rivera ha vuelto a hacer lo que hizo en noviembre y es cerrar el grifo del trasvase trajo segura a nuestros regantes. Y esta vez, esta vez lo ha hecho pues, alegando eh, que eh, afecta el riego, afecta al mar menor. Ha causado eh, este anuncio, esta decisión ha causado indignación Los regantes están en estos momentos reunidos en el sindicato central. Mañana habrá asamblea. Abordarán, Tomarán medidas contundentes. Ya lo han anunciado porque consideran una desvergüenza lo que ocurrió ayer con la ministra de Transacción, Transición Ecológica. Para... Poner sobre la mesa los argumentos de los agricultores, muy buenos días, tenemos con nosotros al portavoz de la Comisión eh, Técnica de la Mesa Provincial del Agua, Ángel Urbina, de la Diputación Provincial. Muy buenos días, Ángel. Sí, buenos días. Bien, ¿ustedes entienden eh, los motivos por los cuales eh, la ministra eh, Teresa Rivera ha dicho que no al trasvase para agua de riego? Porque bueno, el... asegura que está afectando a la crisis del Mar Menor. Bueno, esto es la opinión además de lo que estamos aquí reunidos en la de Murcia, que sí que mañana hay asamblea y luego habrá alguna fuerza en Murcia para, para, para denunciar la indignación de lo que está pasando. Esto no es por casualidad. Esto ya pasó en noviembre del año 2018, que la ministra tampoco quiso eh, traspasar agua para regadío y luego en diciembre ya corrigió se puso un, un contencioso administrativo con su decisión, que luego lo ganamos. ¿Qué pasa ahora? Pues que maquiavélicamente estamos observando que este gobierno provisional, eh, digamos así, en funciones, uh -huh. tiene el objetivo de eh, poner todos los regadíos del Levante, de Levante español exclusivamente con desaladoras. Mire usted. Eh, ahora mismo, eh, aquí regamos del tajo segura de los pozos de sequía cuando hay un decreto de sequía y puntualmente algunas veces de la aisladora porque no tenemos más bien en octubre que había que renovar los decretos de sequía no se renovaron para que no tengamos pozos de sequía ¿Mm? y el tajo segura cumpliendo el memorándum, que usted sabe muy bien que, que lo vivió usted en, en todos los progómenos y su casa fue donde vivió la primicia de, de, de lo que era una ley, ¿eh? en octubre daba para traer agua por, los, por la comisión técnica, de los, que son los que nombra el ministerio, y son ingenieros, y dicen, esto sale tanto, daba 14, mandó 7. Para la comisión técnica, como sigue lloviendo, da 19,6%, Y, y a las pocas horas la ministra dice que no, que sí, y medio. Y en, y en todos los sitios, unos argumentos peregrinos. Eh, el, año, el mes pasado, que si se veía que, que el cambio climático y que no iba a llover, llovió. Y este mes, porque en la manga del mar menor está mal. Está mal para el agua de Tajo Segura, y sin embargo, están ofreciendo de la desaladora de Torrevieja para que esta gente riegue de la desaladora de Torrevieja. Y además, ¿qué tiene que ver con que el mango? Que, eh, eso es que, lo que le iba mango, a preguntar. El mar menor con Almería, o con, con, con Albatera, con Riego de Levante, con Molina del Segura, ¿qué tiene que ver? Pero eso es, es, eh, eso es, eso es lo que, es que es me gusta. una peregrina, uh -huh. que lo vamos a, a, a recurrir, pero además vamos a denunciar que esto es un acoso total a la ciudadanía del Levante Español, de Almería, Murcia y Alicante, porque quieren cargarse el Tajo Segura y sustituirlo por desaladora, que es el Plan Narbona, que lo tenía hace veinte años, nos lo cargamos en, en el memorándum y ahora siguen, que siguen, que siguen. ¿Qué, qué, eh, es que para que ustedes digan que ha sido una razón peregrina, un pretexto han puesto el mar menor de pretexto el gobierno, a mí me gustaría saber cómo funciona esto del agua porque la, si el trasvase de Tajo Segura llega a Alicante o llega a Almería también tiene que llegar a la vez a, a no, Murcia y por no. tanto todos están metidos en una posible afección al mar menor No, mire usted, el agua que tenía que venir eh, ...en el mes de, de octubre... ...que se rompió el base ...está almacenada el pantano de barcón... ...aquí normalmente... ...mes a mes, no es que se mande agua... ...se aprueba unas... ...una, digamos, unas dotaciones... ...dotaciones que normalmente... ...se embalsan... Eh, ...en... ...estos envases que tenemos en, en la cuenca del Sogura... ...y en, y en el Júcar ...para usarlo... En el, ...cuando haga falta, en primavera además... O sea, si ahora una comunidad de regante le toca ahora eh, un hectómetro cúbico y otro, me otro metro cúbico al mes siguiente, dos meses acumula y en abril se gasta los dos o los tres. No es que todos los meses tengamos que regar. Lo que no podemos perder mes a mes dotación, porque entonces perdemos dotación para tener. Eso se hizo así con el memorándum. Mes a mes te dice, te toca algo, porque cada comunidad funciona de una forma. Uh -huh. Riego Relevante por ejemplo nosotros, nuestros picos fuertes es de abril a septiembre, ahora se riega menos, encima la climatología acompaña, pero sí que las rotaciones las vamos metiendo o bien en, en los envases de, de medio o bien el pantano turbillente, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso, eh, ahora que estuviera mal el mar menor por ejemplo, la gente tiene su dotación, lo lo, lo guarda ...en donde sea, en la Fuente Santa o en Calave... Uh -huh. ...y no pasa nada, es que eso funciona así. Bien, pues o sea, usted lo ha dicho, van, van a recurrir... ...van a llegar a un contencioso de nuevo... ...van a recurrir eh, vía judicial eh, la decisión de la ministra. Sí, sí, no, es que todo es así. Mire, también el otro día, eh, como, como están haciendo... ...pues Castilla-La Mancha eh, eh, sale ahí con la red Natura... ...diciendo para que el tajo se tal... ...hicimos una demostración de fuerza antes de ayer... ...en la Politécnica de Madrid... ...tres prestigiosos... Eh, catedráticos y profesores... ...de, de ecología... Uh -huh. ...demuestran... ...que 100 metros cúbicos por segundo... ...desde de, de Contreras, digamos así... ...en la zona esa... ...entre Téñez y día y ahora ...es suficiente, es suficiente... ...pues usted hace 100 años y no ha pasado nada... ...entonces, todo es intentar... ...subir cables ecológicos... Uh -huh. para que el tajo segura no traiga agua al levante y entonces tengamos que hacer desoladoras y con eso es la muerte de la agricultura social de esta zona, aquí declaro Pues muchísimas gracias por aclararnos esta decisión del ministerio, Ángel continuaremos hablando Yo de este asunto simplemente también quiero aprovechar, ya que están ahí algunos, algunos conocidos de los medios de comunicación, que sean sensibles y trasladen A, a toda la sociedad la problemática que tiene esta región de no tener una cantidad de agua en calidad y en cantidad adecuada, porque si no, no vamos a poder desarrollarlos ni agriculturamente, ni turísticamente, ni abastecimiento. Este es un insulto a toda la ciudadanía, no solo a los legantes, a todos los ciudadanos calificantes, Murcia y Almería. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Bien, eh, compañeros, lo ha dicho, esto es un insulto. Y desde Rigos del Levante, ayer por la tarde, decían que lo ocurrido es una auténtica tomadura de pelo. ¿Qué, qué opináis, Gaspar? Bueno, pues es una más. El tema del trasvase está en manos de políticos, lamentablemente, y no de técnicos. Eh, partiendo desde la legislación que parece que, que da, eh, que no se hizo una legislación clara en la cual las cuencas eran exclusivamente la competencia del Estado central. Eh, pues surgen las peleas de que cada comunidad autónoma quiere su tramo de su río que pasa por ahí tener control sobre él, algo absolutamente demencial, pero que políticamente se admite. Porque si ahora, por ejemplo, como en el caso García Page, está, se muestra crítico con el presidente del gobierno porque quiere pactar con Esquerra Republicana, pues lógicamente el gobierno tiene que darle otro... Otro caramelo para que la comunidad de Castilla-La Mancha no se muestre tan crítica y, claro, si aprueba encima un trasvase, como han dicho los técnicos, por segunda vez, eh, pues más leña al fuego, con lo cual aquí juegan muchos intereses políticos, porque si fuesen técnicos ya lo estamos viendo. Por dos eh, reuniones consecutivas, dos meses consecutivos, la Comisión Técnica ha dicho que había que trasvasar el doble de lo que se ha aprobado, con lo cual es una decisión absolutamente política eh, de una zona que, que bueno, que encima pues, cada vez es más proclive eh, por, electoralmente hacia la derecha, no digamos nada en Murcia, ...y en la cual, pues bueno, digamos que se juegan con todos esos elementos... ...en lugar de jugarse con el elemento fundamental que es, como ha dicho Ángel Urbina... ...el tema de, de, la, de la economía en una zona que no solo es una de, de las despensas de, de España... ...y de Europa, eh, agrícolamente, sino un foco turístico de primer orden... ...que necesita también, y económico por supuesto, en todo su amplio aspecto... ...necesita de los recursos suficientes... Eh, los trasbases están demonizados porque, además, en el tema de la transición ecológica parece que sean un, el demonio cuando hay estudios que, que demuestran que son obras absolutamente sostenibles y que cumplen su función social y económica y ecológica, más que unas desaladoras que habría, hay que estudiar, no está, hay que estudiar, ya se sabe, el coste el energético que ello conlleva... Y, y, los, retornos y, y los retornos para el mar y, la, y la, el impacto, como dicen ahora, en la huella de carbono. Pero bueno, vuelvo al principio, esto es una cuestión eminentemente política y de equilibrios políticos entre distintas comunidades y no se atienen a razones técnicas que son las que deberían primar. Y, una, y un tema importantísimo porque hipoteca nuestro futuro, Sandro Maciá. Pues sí, totalmente. Yo coincido con Gaspar. Creo que la clave del asunto es este. Prevalecen eh, asuntos políticos, prevalecen eh, intereses políticos por encima de los técnicos y al final lo que pasa es que lo estamos pagando de una forma tan contundente como decía Ángel Urbina, eh, que es como que estamos acabando con el regadío en, en nuestra zona, con la agricultura en nuestra zona. Eh, a mí me ha parecido una declaración pues eso muy contundente y muy impactante, pero es que es verdad, es que al final va a ocurrir esto por lo que estaba comentando Gaspar, porque al final pues si los intereses políticos prevalecen sobre los técnicos eh, nos vamos a ver en una situación ya muchísimo más grave eh, yo recojo el guante que nos lanzaba Ángel Urbina a, a, a mí y a mis compañeros en cuanto a concienciar. Yo creo que la gente está muy concienciada de, de cómo está la situación, pero es verdad que, bueno, pues que hay que seguir dándoles voz y hay que seguir apoyando para que precisamente eso se tengan en cuenta los criterios técnicos y se tenga en cuenta la situación en la que estamos y no les den una serie de excusas como esta, por ejemplo, de, de lo del Mar Menor, que me ha parecido muy bien que, que se lo preguntaras para que nos lo aclarase a ver qué tenía que ver, porque es que nadie nos hemos lo quedado entiende. todos Nadie claro, lo entiende No, no, lo estábamos comentando esta mañana y además es que nos hemos quedado todos como diciendo pues bueno, no sé, a ver, que alguien nos lo aclare porque igual estamos todos equivocados pero a la vista está que no, que esto ha sido pues como muy bien decías, un pretexto una manera de salir del paso y, y bueno Pues a ver si, si recapacitan o si la reclamación que van a hacer por vía administrativa sirve. Y, bueno. Pedro, bueno. Eh, esta decisión del gobierno en funciones eh, traerá serias consecuencias. Eh, ¿Esto pues, es abrir la guerra del agua en esta España? Eh, y ya, ya tan bueno, castigada. La, la, la, guerra, la guerra del agua es más antigua ya que la de los 100 años. O sea, que, que, que, Pero imagínate. Tal. Pero yo, vamos a ver, vamos, vamos a ir por partes, ¿no? vamos a hacer algunas disecciones de lo que ha pasado. Eh, ha habido un trasvase. O sea, la ministra ha aprobado un trasvase para el Levante. Sí, sí pero no que para, no se ha dicho. para beber. Pero que no se ha dicho. No demos la sensación de que hay una caprichosa ministra que no, no tiene ni idea de nada pero, y de repente dice, nada Levante. Se han aprobado nueve, pero es que no lo no, he oído decir. Se eh, han aprobado nueve metros de trasvase de la cuenca no, de Entrepeña. Perdón, 7, buen día. No, perdón, siete con cinco. Siete con cinco. Aún no, menos. Mejor he leído mal. <risas> he pensado nueve, pero para, para consumo humano. ¿Es así sí. o no es así? Eh, efectivamente pero lo un, hemos dicho. Hay una ley... Yo no lo he oído. A Ángel Rubina no se lo he oído. No, bueno, estamos, es que estamos que se ha aprobado diciendo. la mitad de lo ver, que los Pero lo estamos diciendo, diciendo ¿eh? Vale, <ríe> me, me alegro. Tanto <ríe> en noviembre como en ahora? diciembre. Eh, estamos diciendo que está condenando a los agricultores, que está cerrando el grifo del trasvase Tajo Segura a la agricultura. Bueno, hay una ley, ¿no? Sí, pero no la está cumpliendo. Claro, claro, no está claro, cumpliendo. Por, por, por eso... Se puede recurrir, ¿no? Por eso la están Vamos recurriendo. A ver. Vamos a hacer, pero no, los contenciosos no, son al leudos. Segundo, al segundo uh -huh. plano. Yo lo de las desalinizadoras, mmm, es posible que de momento dejen huella de carbono o tengan un consumo eléctrico que incide en el precio del agua, que sea mayor del que... No sé por dónde he leído que la aplicación de la liberación que se ha hecho de las energías renovables que en este país, uh -huh. que estaban condenadas al ostracismo por el impuesto uh -huh. al sol que impuso Rajoy, eh, uh -huh. ahora está desliberalizado por, por el gobierno transitivo este, de, como decir provisional, <risa> en funciones, en funciones <risa> eh, pues parece ser que hay además hay un nicho de inversión en energía solar. Yo confío que ese nicho de inversión en energía solar afecte también a las desorganizadoras. Porque, y hablando de técnica, yo he leído también sobre el trasvase Tajo Segura, que se hizo en tiempos de la República, se hizo el primer proyecto sobre este trasvase, que hay un fallo técnico en ese, en ese trasvase. Precisamente la cabecera del Tajo no es la zona más, de, más... porque luego se dice, se va mucha agua a Portugal, efectivamente se va mucha agua a Portugal, que en los que hemos estado en Oporto lo, lo hemos comprobado con nuestros propios ojos. Lo que ocurre es que precisamente la zona de Entrepeñas y Buendía, donde están estos dos pantanos, que son los que uh -huh. sirven de referencia para el trasvase de Tajo Segura, uh -huh. parece ser que no era la más idónea para, para enganchar un hipotético trasvase, ¿no? sino que quizás era la donde las aguas de la Sierra de Gredos bajan al, al Tajo, donde los caudales son realmente más abundantes y más. No lo sé. Parece que esto tiene luces y sombras. Hombre, yo no creo, vamos a ver, yo no creo que haya una predisposición ni de este gobierno ni de ninguno anterior o posterior o futuro a arremeter contra la población de, del levante español. Es que hay cosas que a mí me chirrían un poco. O sea, a veces yo creo que quien tiene que, que reivindicar algo se pierde cuando se va al totum revolutum. Es decir, que una ministra va a tener una anima versión especial Pues lo dice también el presidente de Regos de Levante, Teresa Rivera vale, no ha pues, querido pues, reunirse con ellos vale, y bien, se lo han dicho pues, por activa y por pasiva y no quiere. ¿Por qué Teresa Rivera no quiere reunirse con los regantes de Levante? Todavía entraría en la teoría de Gaspar que quizás por la situación política en este momento tiene unas aristas que quizás... Mm, Hacen tomar algunas decisiones, por ahí, por ahí sí que posiblemente podría, se podría seguir una línea de, de investigación. No, tampoco creo que haya una inquina para decir, vamos a, a destruir el, el levante español. Pero, no. no, pero vamos a cerrar el tajo segura, es que destruir el levante español pues, eh, empieza por ahí, si se cierra una infraestructura tan, tan clave y vital. Hay un planteamiento vital? En, la, en, la vie, en la vieja izquierda y en la moderna, eh, si es que existe, ...que los trasvases son malos. Entonces, igual que las concesiones de servicios públicos... A ...las empresas privadas son malas... ...es decir, entonces sin atender a resultados... ...entonces eso se sigue reproduciendo. Entonces, en este caso, el trasvaso es malo... ...y más después de los años, acordémonos... ...hace 10 o 20 años, 20 años cuando todo el boom del ladrillo se demonizaba por completo toda la zona de, de esta, diciendo que toda la agua del Trasvase iba a regar campos de golf, uh -huh. eso lo que, daban, sabido, eso. que daban eh, pie a urbanizaciones con pingües beneficios para políticos y, y, y promotores. Entonces, ese, ese tema que tendría su parte de razón no es en realidad así, porque al final luego se ha demostrado que los estudios que se hacen dicen que la zona esta de Murcia, Almería y Alicante es la zona de España que más, eh, en fin, eh, utiliza, que mejor utiliza los recursos hídricos. Y somos casi una despensa no para que, el país. Claro, ¿no? no hay que olvidar, por ejemplo, el sistema de azarbes que tenemos heredado ahí en, la, en toda la zona de Carrizales y todo esto, que reutilizan el agua hasta cinco, seis o siete veces. Es decir, eso, pero claro, se está apagando aún la imagen pública de lo que significaba esta zona. Y tal. Indudablemente yo eh, creo, estoy de acuerdo con Pedro, que tampoco creo que sea una cosa, como hemos dicho, de decir estos los vamos a machacar y tal, y más ahora en Murcia que votan a Vox y tal. No creo que eso sea el, el motivo. Pero al final esa vieja idea... No, porque con idea... ese motivo acabarían votando más a voz de lo que ya lo <ríe> sí. han votado. Pero queda esa vieja idea sin sentarse realmente a ver, porque pueden ser complementarios los trasvases y las desaladoras, porque se, util se debe utilizar todo, igual que ahora Ríos del Levante va a instalar una desalobradora en... En el hondo, en, en el hondo sí. para, mejor, para tener mejor calidad del agua. El agua cada vez va a ser un recurso más escaso y, y, y entonces hay que plantearse sin eh, politiqueo, sino con motivos técnicos, qué es lo que se va a hacer. Y entonces esto se está un bucle eh, sobre los planteamientos de siempre. Cuando estaba a la izquierda no hay plan hidrológico nacional, no hay trasvase del Tajo, no hay trasvase del Ebro, no hay nada, no hay nada. ...y cuando está a la derecha... ...vuelve a utilizar la bandera esa del agua... Que la guerra de agua sigue abierta, sí. para metérsela en el ojo al, al adversario político, al PSOE y tal, diciendo ahora todo. Sí, pero, con... pero es que el PP también ha, ha gobernado en Castilla-La Mancha y las políticas en Castilla-La Mancha no, la misma, siguen siendo igual, las mismas igual, que las de García Paje. O sea, no, aquí, aquí no nos volvamos Consejo, locos. En o sea... época del PLA, creo que era y todo esto, había una oposición al trasvase del Tajo y tal, incluso desde el del Consejo y tampoco se tenía claro. Después, posteriormente, se reenfocó, eh, o sea, el Consejo, desde el PSOE me refiero, con Concretamente, eh, incluso de compromiso, pues la postura no está tan clara, aunque ahora tenemos una consellera que está defendiendo, una ilicitana como Mireia Moya, uh -huh. que está defendiendo porque es de familia de agricultores y sabe, y sabe lo que significa el agua. O sea, es decir, tenemos que dejarnos un poco la política de lado y estudiar el tema con una cuestión técnica, económica y social. Y yo por lo que estaba diciendo, Pedro, no creo que sea un capricho político el hecho de querer aquí cortarnos el grifo, pero sí que es verdad que aunque no sea un capricho el hecho de defender unos intereses o unas ideas políticas por encima de los criterios técnicos puede tener las mismas consecuencias. Aunque no de manera caprichosa, sí por defender pues eso como decía, unos determinados intereses o unas determinadas ideas, tiene como consecuencia que se nos cierre el grifo o que se, como dice, como estaba diciendo Gaspar, pues que se si opte por las desalinizadoras en vez el traspaso y tal, es igual de grave al final, quiero decir. Pero yo ya digo lo último y me callo. Yo es que creo que una ministra que tome una decisión en contra de una ley, o sea, no digo sobre este tema, que tome una decisión sobre una ley de narices, ahí está la prevaricación y, y, y, y son delitos que antes parecía que no existían y, y llevamos ya una década o dos Pero... que era... Que, que, que existe está claro. a plena orden del día. O sea, que no creo que decir, oiga, es que aquí dice la ley esto y usted está tomando una cosa que va en contra de la ley. Ya, pero no va pero en contra de la ¿qué ley. ¿Qué se puede cargar una claro. inhabilitación? Aquí la, el memorándum esto, Yo creo me recordar digo. que era que se podría trasvasar agua cuando hubiese 400 hectómetros cúbicos, un mínimo de 400 hectómetros cúbicos, entre Peña y Buendía, creo que eran la. la. Uh -huh. Entonces, eso se aprobó con mucho esfuerzo, Y, y bueno, entonces, claro, cuando se pase de 400 hectómetros cúbicos, pues hay que trasvasar, si, si es necesario. Y luego, que no se han cumplido nunca las previsiones del trasvase de los, de los hectómetros cúbicos que correspondía a esta zona, que a lo mejor eran muchos, y en tiempos de sequía, por eso pesa mucho. Pero lo que está claro es que el memorándum ese que se aprobó, y que se tiene rango de ley en ese sentido casi casi bueno supongo que tendrá rango de ley no recuerdo eso eh, no, Urbina en el que lo sabe uh -huh. pero bueno asiste a un acuerdo de las cortes diciendo que cuando haya un mínimo de 400 metros hectómetros cúbicos a partir de ahí se puede traspasar entonces si no se cumple ahora si hay menos desde luego si hay menos no se plantea nada claro, y no, la se cierra Hay bueno, más de 400 hectámetros Es muy complejo cúbicos. todo esto y seguirá coleando mucho. Pero tiempo. Ángel Urbina ha hecho un llamamiento a vosotros también, como uh -huh. periodistas, para que el pueblo de Elche sí. un poco apoye también las reivindicaciones de los regantes. Sí, ¿no? El pleno y todo eso se sí. ha manifestado ya a favor de entrar base y de mantenerlo y tal. Y además yo creo que la gente es consciente también de cómo está la situación y, bueno, y poco a poco pues se van disipando las dudas de estos mensajes bomba que salen, como lo que decíamos de, de lo del mar menor, entonces bueno ya con más información pues la gente se dará, se dará cuenta. Pedro nos espera un, unos días hasta la navidad, creo, de un frente que va a entrar por no sé dónde, creo que nos sí, trae sí, lluvia, el Elsa, el sí, Elsa, no, el Elsa no, más y el no, no sé cuánto y, y yo confío Salud, en tú. que los pantanos sí, a, acumulen caudales y, y reine la paz. Como sí, propio lección. de estos días de bueno, la paz, La paz no reinó ayer en el debate plenario, no sé si vosotros lo seguisteis, el pleno, el último del año, donde se aprobaron los presupuestos y también se desestimaron las alegaciones a las ordenanzas fiscales. Hay subida de impuestos para 2020, porque hay mayoría absoluta, pero hay compromiso, y hay presupuestos también para 2020. Unos presupuestos con un incremento de ingresos del 12% y de gastos del 14%, y con una inversión consolidada de más de 30 millones de euros. La oposición decía que votaba en contra por precisamente incrementarse los impuestos y porque no se fían ya de un equipo de gobierno que dicen que no tienen capacidad para gestionar las inversiones y convertirlas en hechos. ¿Vosotros qué opináis? <risa> bueno, <risa> bueno, vamos a ver. el problema que tiene ya la experiencia es que mmm, ya al final esto es... Eh, eh, el, el día de la marmota, pero vamos, es decir, eh... al final los presupuestos, que es la acción política más importante de todo equipo de gobierno, porque es donde se define la política que se va a hacer, pues depende del equipo gobernante. Eh, se marca unas directrices que yo creo que en el 90, 98% la asumirían todos los grupos en una condición normal Y se deja un 2%, digamos, de pff, acción ya ideológica. Ese 2%, pues bueno, hay el grupo de la oposición, pues no lo asumirían. Pero bueno, en el resto se asumiría. Pero claro, políticamente no se puede dar respaldo a un presupuesto, pero por vamos, desde el 83%, la oposición nunca ha dado el respaldo porque porque considera que está cediendo al... entonces pues bueno en lugar de decir bueno apoyamos tal pero incluimos estas propuestas y tal, Ciudadanos sí que en algunos años de la anterior corporación eh, aportó ideas y al final lo apoyó, porque claro es difícil en una posición como Ciudadanos, aunque no sabemos muy bien ahora Ciudadanos en qué posición está pero bueno partamos de la base de que le quedará algo de partido centrista no sé, vamos, es posible Ahí, en lo más profundo de su esencia. Entonces, pues bueno, es un partido que está llamado a, a aportar propuestas y que el gobierno lo ve con buenos ojos. De hecho, se vio en el Pleno también que hubo propuestas y tal. Pero claro, queda mal votar a favor, simplemente porque queda mal. El PP, pues bueno, el PP es su retaíla, es de que hay que bajar impuestos, tal. Bueno, hay que recordar que cuando gobernó aquí con Mercedes Alonso, las subidas de impuestos que aprobó el PP, vamos, fueron pequeñas, ¿no? Entonces, la subida de impuestos es, es una entelequia, es decir, eh, se suben impuestos, se sube el 1,5%, el 1,7%, el 1, 1, 7, 1 5, tal, eso es lo que representa el recibo habrá muchos que dirán, bueno, es que se suma todo, vale, pues se suma todo lo que hay, pero bueno, al final lo que hay que ver es si ese dinero que se emplea, que se emplea bien, si se da, eh, no por tener menor impuestos se gestiona mejor, ya incluso Pablo Ruta decía que claro, no era cuestión de subida de impuestos, sino de la gestión, pues bueno, pues hay que exigirle que esos impuestos se gestionen bien. En las subidas del IPC prácticamente, que antes, en épocas anteriores, en épocas de, de Diego Maciá, de Alejandro Soler y tal, Se presentaba incluso eso diciendo, no vamos a subir impuestos ni tasas, solo el IPC, que es lo que hay que subirlo. Y bueno, es una subida, eso como se encubría diciendo que no hay que subirlo. Entonces, bueno, al final, pues el, el debate es uno más, de ustedes suben impuestos, no lo podemos apoyar, tal y cual. Y se tiran ahí otras horas sin nada productivo para el ciudadano, porque son posturas... Eh, políticas de decir, bueno, yo voy a votar en contra y yo no tengo que argumentar. Se suben los impuestos. Eso es lo único que hay que achacar al presupuesto. No, ustedes no van a cumplir porque se dejan sin cumplir no sé cuántos uh -huh. millones de inversiones y tal. Bueno, siempre se han dejado de... Eh, han quedado millones remanentes. El tema está en que ahora muchos de esos millones se van a, a los bancos a... A fin, a, amortizar, a, a amortizar deuda. deuda, bueno, tampoco es que esté mal, porque mm. aquí al final de año que, quieren quedar, quedarse con 21 millones de deudas, pues si pueden ser 15, pues bueno, tampoco Mejor. está mal. Mm. Pero bueno, insisto, que esto al final es un espectáculo cara a la galería y con, poco, con poca chicha. Sí, además, bueno, como estaba diciendo Gaspar, eh, es una posición lógica el hecho de que se opongan a los presupuestos, pero también es que para poder... Eh, eh, para poder conseguir que se apruebe una subida de los impuestos yo creo que también tienes que ofrecer unas garantías o por lo menos tener el aval de que los años anteriores has gestionado bien el dinero que tenías entonces, si la situación nos lleva a pensar que tenemos dudas de cómo se va a gestionar ese dinero y encima quieren subir para tener más dinero bueno, vamos a gestionar lo que tenemos y luego a ver si con lo que conseguimos de más podemos, podemos hacer más cosas También, yo por ejemplo estoy de acuerdo con que se haya aumentado el presupuesto en partidas como Bienestar Social, Cultura, Educación, Deportes, me parece importante, me parece muy bien. Por ejemplo, en Bienestar Social leí que se habían aumentado en 400.000 euros, perfecto, estupendo, pero lo que digo, hay que gestionar esto bien. El alcalde el otro día decía que para ayudas de emergencia o ayudas directas para personas con problemas y tal, habían dado no sé qué tanto por cien. Bien pero vamos a gestionar eh, los recursos de bienestar social para que tampoco tengamos que llegar al punto de tener que aumentar las ayudas directas. Es decir, vamos a gestionar bien lo que tenemos para a lo mejor tampoco tener que subir Aún así, si la subida bueno, pues nos ayuda a poder hacer más cosas y, y hacer más proyectos, pues bien, pero, pero que hagan algo, por favor. Criticaron también que un incremento del gasto en personal era del 6 y pico, casi el 7%, también era desmesurado, lo claro. criticaron desde la oposición. Sí, eso, el gasto de personal de las instituciones públicas siempre ha sido un pozo sin fondo, un pozo negro. Pero dicen que se parece el agua a los presupuestos pues siempre el peor es el que no hay, ¿no? O sea, uh -huh. si no hay presupuesto, como si no hay agua, las instituciones, pues fíjate a Pedro Sánchez lo que le pasó cuando no le aprobaron el, el, el presupuesto, que se tuvo que meter en un ciclo electoral que no sabemos si ha terminado todavía o, o continuará, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo que he visto en los presupuestos es varios guiños, ¿no? O sea, el guiño a las grandes partidas rurales, a los grandes núcleos rurales, con la promesa de la construcción de unos centros sociales, que, uh -huh. que serán unas partidas importantes, presupuestarias... También he visto que sigue la, sigue la reconversión en San Antón, que me parece que se proyecta el tercer uh -huh. bloque, eh, un guiño a... El parque empresarial. Las partidas más abultadas son los centros educativos es, y el, los, el campus tecnológico. Bueno, pues me parece bien. Las calles las tenemos medio arregladas, ¿no? Y de vez en cuando se pintan las rayas y todas estas cosas. Quiero decir que el alumbrado más o menos funciona y tenemos la asignatura pendiente de la limpieza que el, ahí tenemos un, un callo en el pie, nunca mejor dicho porque la basura suele estar en el suelo y, y bueno parece que tenemos un pequeño problema de recursos de algunas asociaciones legítimamente claro por supuesto y qué tal porque claro esa partida sí que es importante y eso sí que yo creo que una de las cosas que la ciudad sí que le, sí que le lleva mucho en ello ¿no? que la ciudad esté limpia, la, ciudad, la basura esté recogida que que seamos ordenados en el depósito de la basura y miremos por nuestro futuro con, con la cuestión del reciclaje, etcétera, y, y, etcétera. Conos bueno, sin presupuestos parece que la cosa pinta mal porque eh, con ese contencioso eh, se puede alargar eh, la adjudicación de la contrata uh -huh. y ya están diciendo los trabajadores de UrbaSer que no pueden más. Que está contratada, eh, la, la maquinaria está obsoleta y no saben si podrían claro. llegar a, a una nueva prórroga. Pero fíjate que Callejón sin salida, ¿no? O sea, además hay un plazo máximo, son nueve meses, ¿no? para andar. Bueno, esto venía a, a <risa> cuento de los bueno, presupuestos presupuesto. y yo creo que, bueno... Pues, También creo que he leído que había una partida para la mejora informática de la administración de la electrónica. Administración. Vamos a ver si. Otra asignatura pendiente. Si invirtiendo por ahí, bueno. que aquí lo hemos hablado muchas veces uh -huh. sobre el tema de que la, parecía que la informática no afectaba a las instituciones públicas. Cuando dicen narices, bueno, Hacienda sí. Hacienda a los ordenadores le funcionan de miedo. Pero a todas las administraciones parece que no hay. Cada vez más gasto en personal, dice. Claro, claro, es que era un contrasentido. Porque si, si se mejoran las atenciones al público a través de los sistemas informáticos, que haya más personal, pues es un contrasentido. Porque claro, aquí en la crisis eh, hubo una... En fin, una, una, una se cegaron muchos puestos de trabajo, de funcionarios... De, de, entonces se reclama que se, que se, que se, que se, que se recupere. Indudablemente, yo creo que todo el mundo, bueno, dentro de un planteamiento razonable, es partidario de que se recuperen sanitario, el sistema sanitario, aparte de que se gestione eficientemente, cosa que dudo que se haga ahora, el sistema sanitario público, y que, se gestione, y que, se, que haya más, más escolares, por ejemplo, más profesores, más personal docente y tal. Es decir, hay servicios en los que, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Che han tenido que contratar el servicio de mantenimiento de palmeras con una empresa externa porque no hay palmeras. Bueno, a lo mejor hacen falta más palmereros, probablemente, y a lo mejor, pues no sé si harán falta más policías, siempre dicen que hacen falta más. Y probablemente sobre muchos puestos de silla, de estar sentados con procesos que hoy en día se hacen a través de la, de la web, o deberían hacerse Ajá. a través de la web. Pero esos puestos no desaparecen. Es no. decir, llevamos con 1.800 empleados municipales, entre cuadro laboral, en fin, policía, todo resulta que se, en época del PP pues hubo ahí ese rebajo incluso hubo despidos de interinos y demás hubo uh -huh. y tal, bueno, pues eh, se dejaron a lo mejor muchos de, algunos departamentos municipales que necesitaban más personal, ahí está el caso de contratación, que fue un cuello de botella porque con la nueva ley de contratos del Estado eh, ahí hacen falta más, más trámites y demás ¿no? entonces, pues, bueno, hará falta más personal y el problema es que como es tan rígida la administración para cambiar un funcionario de una silla, a, de una mesa a la que están frente se necesita la mesa del comité de empresa, la mesa de trabajadores, el informe, que le da ahí le da el sol, allá le da la espalda, le da el frío el, el tal, le da aire acondicionado, las condiciones cambian, es decir, como el está, funcionariado está en un mundo irreal, irreal en el sentido de comparado con la realidad, cuál es, ¿no? Entonces claro, todo eso cuesta mucho. Entonces, claro, cuando se dice, hace falta más funcionarios para atender determinada tarea, probablemente uh -huh. sí, pues que se saque de un sitio y se lleven a otro. Eso Pero es. es que, claro, eso es imposible, porque... Pero yo creo que está. con la administración, Gaspar, al final lo que pasa es que, como con las grandes empresas que, pues como tú dices, son muy rígidas y tienen una manera de funcionar que los cambios les aterran, los cambios les dan mucho miedo y además es muy difícil implantar cambios con la administración electrónica sí que lo que tenemos que hacer es perder el miedo porque no va a suponer ni mm -hmm. que se eche gente ni nada, sino que simplemente se va a reorganizar, casualmente eh, yo estuve haciendo un curso de, administra de administración electrónica y bueno, las leyes marcan ya plazos, entonces esto lo vamos a ver más pronto que tarde, y quieran o no y no, no sé de qué manera, pero espero que sea haga bien la administración electrónica va a ser ya una realidad y aunque ahora se nos esté dando la opción de hacer los trámites pues de manera electrónica o en papel o tal ya dentro de poco esto se va a ir acabando pero vamos que tenemos que perder el miedo todos tanto los ciudadanos muchas veces que nos asustamos como diciendo es que ya no nos va a atender una persona sí te va a atender pero utilizando otros medios no sí, Sandro, si Sandro sí por parte de la administración ya, lo mismo, mu ya muchos para sabemos... que, no es que vayan a cortar cabezas quiero decir se va a reorganizar conocemos y bueno... los sin sabores de la cita previa <risa> bueno, Pedro, Una cosa que... Pedro eh, sí. acaba de responder Ángel Urbina a esa pregunta que hemos dicho, si el memorándum tiene rango de ley, y si la tiene, ha dicho uh -huh. que tiene rango de ley, y que la ministra ha prevaricado, y que por eso la van a llevar vale, a pues, los tribunales, así pues, está estupendo pues, es pues Estamos en un estado de derecho, gracias, wow. gracias al pueblo soberano, y, y si así son las cosas, así tienen que funcionar. Faltan eh, seis minutos para llegar a las diez de la mañana y me gustaría, me gustaría que como el año termina. Me gustaría que me hicierais un balance de 2019 porque hemos estado hablando de dos temas importantísimos como son los presupuestos, la hoja de ruta de la gestión del equipo de gobierno para 2020 y el agua, que termina 2019 pues con este asunto, con eh, la movilización de los regantes para conseguir una defensa del trasvase Tajo Segura, que precisamente este año se celebraba su aniversario. Ya uh -huh. veremos si puede durar 50 años más. La cuestión es eh, que 2019 para vosotros... Eh, ¿qué año ha sido? Sandro ver, venga, pues 2019 Pues estábamos hablando de que los plenos se estaban convirtiendo un poquito casi en el Día de la Marmota, que siempre decíamos lo mismo y tal, pues yo creo que con los temas que has nombrado y con los plenos eh, no es por quitarle hierro al asunto pero decía Rocío Jurado decía la canción esta de noche a noche me encuentro el punto de partida pues aquí hemos tenido un, 19, un 2019 en el que pleno a pleno Hemos estado en el punto de partida. Yo creo que ha habido asuntos en los que no hemos avanzado. Que tendríamos que haber avanzado, la verdad, pero no lo hemos conseguido. Pero no hemos avanzado por esas elecciones. Hemos tenido también un año electoral, Exacto. que siempre es un año Exacto. raro, ¿no? Estralio. Claro, o sea, no es cuestión tampoco de echar eh, culpa ni, ni señalar a nadie, pero bueno, al final ha sido un cúmulo de circunstancias que nos ha llevado a quedarnos un poquito como estábamos. Y pues me hubiera gustado haber tenido en 2019, pues eso, donde se hubieran ejecutado muchos más proyectos, se hubieran hecho muchas más cosas, tanto en estos temas que nombrabas como en todo en general, en la actualidad política. Pedro. Sí, sí, bueno, yo creo que el año 19 pues tiene dos partes bien diferenciadas en lo que es el ámbito local, ¿no? De, claro, claro nacional, no, a, bueno, ni ya, veremos. Eh, la primera parte hasta las elecciones, pues es un poco la inercia de lo que veníamos, de unos tiempos de cierta inestabilidad, de, de presupuestos prorrogados, de, de falta de mayorías para llevar a cabo los acuerdos. Las elecciones marcan una inflexión, en, parece uh -huh. que hay un gobierno con una estabilidad, y bueno pues cuando vuelvo a decir mejor tener gobierno que no tener ninguno o sea eh, ahora que haga que, que estos son su, su primera apuesta estos primeros presupuestos de ahí es donde tiene que venir nuestra crítica positiva o negativa en relación a, a las actuaciones que tengan han sacado los presupuestos dentro del año lo cual me parece con me parece bien me parece que han trabajado no que se lo han currado eh, con subidas con bajadas con aciertos con desaciertos pero ahí están y ahora pues Vas a observar, a analizar, a ver qué es lo que va a pasar. Ya te digo, yo creo que la primera parte del año fue, pues eso, fruto de lo que ya venía y ahora yo espero que hay problemas. Hemos hablado de la basura, pero tenemos más cosas, tenemos mercado, tenemos temas que hay que solucionar. Ahora ya sí que se ha acabado el tiempo ese de que, bueno, la mayoría no existe, la tal... No, ahora sí, ahora ya el equipo de gobierno, este, porque es este, si fuera otro... Porque fuera otro, tendría que entrar en, en, en actuaciones ya. Tiene que entrar en actuaciones ya. Se le acabaron las excusas. Yo creo que sí. En 2019. ¿Y el año 2019? ¿Cómo lo defines, Gaspar? Bueno, sí, como comenta Pedro, hay dos partes muy diferenciadas. Una que te venía, venía ya del anterior, en la que la gestión, digamos, la gestión las realizaciones brillaron por su ausencia. La situación de, de minoría en que se quedó el equipo de gobierno, pues y luego las disparidades entre los socios principales Compromís y hizo que bueno, que la el, los últimos los últimos meses de la legislatura fuesen eh, pues bueno, tan tan planos como la legislatura en su conjunto. Esta, eh, a partir de la nueva eh, de la nueva, de las elecciones ya con un gobierno en mayoría, pues bueno, se ha visto otra otras ganas de hacer cosas. Eh, veremos, hay muchos proyectos sobre la mesa, pero bueno, yo de todas formas eh, pues, no sé, me siguen sin aclarar el, el, qué, qué modelo de ciudad tenemos y qué, hacia dónde vamos y, y qué vamos a hacer. Muchas obras para aquí, muchos colegios, muchas tal y igual, ¿no? Pero todo eso, aparte del 2030 este que no sé exactamente pues, en qué se basa en la línea de actuación, todo es 2030. Entonces... No, ...no tenemos una clara apuesta por una ciudad... ...si es tecnológica puntera, sostenible, es todo junto... Es, eh, ...en fin, a lo mejor se va aclarando poco a poco... ...cuando vayamos viendo las <risa> realizaciones... ...pero de momento se, sigo sin ver un modelo claro de ciudad... ...y, y luego pues eh, indudablemente hay muy, más inversiones... ...hay más dinero, habrá más inversiones... ...con lo cual pues habrá obras a partir de este año que viene... Por a, por a Mansalva, por ahí por todos los sitios, entonces nos quejaremos de que hay muchas obras, esto no puede ser y tal entonces, pues, bueno, pero vuelvo a, a, a lo mismo que decía antes esto, es lo de siempre si hay muchas obras, los comerciantes se quejarán cuando empiece la corredora a peatonalizarse habrán quejas de otras zonas que hacen un alcantarillado no sé qué, anti-inundaciones bueno, los, los ciudadanos y se quejan en general nos quejamos en general de todo y luego cuando las cosas funcionan pues ya no nos acordamos ya decimos oye qué bien qué buena idea de hacer esto pero bueno en cualquier caso vamos a ver si afinan ya un poco las actuaciones y sobre todo se ven actuaciones que, que hacen falta y de cara al 2020 yo creo que precisamente lo que deberíamos es esto eh, bueno mostrarnos positivos pensar que se van a hacer cosas pero sobre todo pedirlas y exigirlas porque han demostrado que con esta mayoría por ejemplo con los presupuestos hemos sido el primer municipio de la provincia en aprobarlos con lo Lo cual, si se quiere, se puede. Así que para el resto de proyectos que tenemos ahí en fase claro. de... De, de, de, pues en ...de que salgan, pues para adelante. O sea que, bueno, hay que ser positivos y, y pensar que... Y, y, si un quieren, toque, no y, un, y un toque a la real oposición, ¿eh? que esté también, atenta. También, también. Eh? Que no solo los palos vayan para el gobierno, que a ver la oposición, si está atenta, y en lugar de descalificaciones genéricas, se proponen cosas y se proponen claro. alternativas, que las hay, que las hay, a las actuaciones del gobierno. ¿Eh? Y, que lo... y que estén aquí, que estén un poco pisando el terreno. Claro, y que cuando se presentan propuestas de, de, de peso pues que se diga públicamente hemos presentado esta propuesta Exacto. y no nos la han aceptado o está bien. en el estudio me parece bien que se diga que un parque infantil tiene rotos los balancines de los críos lo mm. que una acera es un bordillo tal. Vale, pero bueno es eso no es oposición eso simplemente no, bueno, bueno ¿no? menudencia me respecto al papel de la oposición, la oposición sí, sí, tiene sí, que, claro. estar... que sean propositivos que, que sean fiscalicen propositivos. vale pero siendo claro. propositivos y ofreciendo alternativas sí sí, sí porque al final hemos llegado ya al final pasamos un minuto de las diez en punto de la mañana Saludamos a los telespectadores que nos siguen a partir de ahora por nuestra señal de Tele Y tenemos que agradecer mucho a nuestros compañeros, a nuestros amigos que hayan venido hoy miércoles a nuestra tertulia El próximo miércoles no habrá, es Navidad, así que os deseo unas felices fiestas Igualmente, igualmente. igualmente buenas, buenas fiestas. 101.4 Tele -Elch, Radio Marca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 Son las diez y tres minutos Tenemos 12 grados y medio de temperatura Va subiendo y la Navidad está muy cerca Suele comenzar siempre en el Che Con la inauguración del alumbrado navideño Y del Belén de la Glorieta Pero hay dos eventos que son claves Y también muy esperados por todos ustedes El sorteo del gordo de la Navidad Y el concierto del Misteri Pues bien, este año ambos coinciden El patronato del Misteri Ha escogido este domingo por la tarde Para llevar a cabo el tradicional concierto de Navidad A diferencia de años anteriores el concierto tendrá lugar un domingo y no un viernes y se iniciará a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche como solía ocurrir. Pues bien, para hablar de este concierto tradicional de Navidad tenemos con nosotros al mestre de capella, Javier González. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días. ¿El por qué habéis querido escoger domingo 22 de diciembre a las 6 de la tarde? Bueno, no es por la lotería ni nada de eso, porque si nos toca a lo mejor... Bueno, <risa> cantaríamos más alegres seguro. Seguro. Pero, Yo creo que es una buena hora primero porque el viernes, sobre todo la escolaría, los niños vienen de sus festivales y sus fiestas en el cole y se hace demasiado tarde, al tener que esperar después de la misa de ocho. Y queremos también, sobre todo, ofrecer este concierto a la gente más joven de, de Elche, a los niños, a los jóvenes, porque nos decían que era muy tarde el viernes. Entonces pensamos que un domingo por la tarde a esa hora vamos a hacer el concierto dedicado más a las familias. Y, y si ese concierto está dedicado a las familias, lo habéis decidido este año, ¿el repertorio también queda condicionado, cambia de algún modo a ediciones anteriores? Bueno, el, un concierto de Navidad siempre es, es un concierto para todos los públicos. Entonces, es verdad que, que la intervención de la escolanía, pues con los villancicos hace que sea más, más ameno. Entonces sí que el repertorio al ser todo navideño creo que les va a gustar mucho a, a los niños y y también es interesante pues que que, lo, que el público más joven vea la escolanía para que se animen también a a, a plantearse si que cualquiera puede ser miembro de, de un ángel del misterio. ¿no? De, la familia de, eh, de eso hablaremos luego, porque me gustaría saber eh, qué piezas son, qué villancicos son los que habéis escogido y cómo habéis ensayado este concierto. pues Después de las vacaciones que tuvimos ya en septiembre, después de las representaciones, eh, nosotros siempre continuamos eh, ensayando el Misterio pero paralelamente pues, montamos el repertorio de música sacra, de, la, de los conciertos que tengamos tanto en la Basílica como fuera, Y entonces vamos ensayando y preparando el, los villancicos. E intentamos que, que sean siempre piezas nuevas, para, o sea, que el repertorio este año vuelva a ser todo nuevo y con, con villancicos tradicionales, pero también haciendo un recorrido por toda la historia de la música. Empezamos con villancicos de la, desde la Edad Media hasta compositores actuales que, que están todavía, bueno, ahora que, que están vivos y, y siguen componiendo. Entonces para hacer un recorrido un poco por todo, pero siempre eh, con el, el tema principal que es la, la Navidad. ¿Y quién nos va a acompañar? ¿Qué instrumentos son los que os van a acompañar? ¿Una orquesta, la banda sinfónica o quiénes? Bueno, la banda sinfónica lo hicimos el domingo pasado, que fue un concierto con la Escolanía. La banda sinfónica, la verdad que es una experiencia muy bonita y muy chula, porque no, no había surgido nunca. Y, y la banda, ya que está, también es, forma parte del misterio, porque son los que comienzan el misterio con el abanico. Entonces nos, plan, nos propusieron ¿no? el, el hacer este villancico tradicional que hicimos el, el día 15 con la escolanía y fue la verdad que una buena experiencia para hacer con ellos. Entonces pensamos que más adelante volveremos a, a colaborar. Pero este, en este concierto, miembros de esa banda van a, van a acompañarnos. O sea, que estamos haciendo como una esmandate. Y ahora nosotros estuvimos en su concierto y ahora ellos van a venir al nuestro. Entonces tendremos la participación del órgano, el piano y, y las trompetas que vendrán también a acompañar el órgano. El, el hecho de haber realizado ese concierto con la banda sinfónica ¿os ha ayudado también a preparar mejor eh, el concierto tradicional de Navidad? Sí, porque, bueno... Eh aunque el repertorio es distinto pero sí que bueno ya te digo que esa esa, esa unión que tenemos nos hace plantearnos a veces el, el contar con ellos para y también para en futuras ocasiones cuando montemos el repertorio saber que disponemos de los músicos de la banda para a lo si no todos pues algunos instrumentos sí que van a colaborar con nosotros entonces pues porque, eso nos ayuda y nos claro, anima porque hasta ahora con quién contabais Siempre con el órgano y con el piano, porque tenemos el, el pianista que es, que es Pepe Galiana que forma parte de la, de la capella, y, y Ramón Cano, que es el organista del Misteri. Entonces siempre contamos porque la verdad es que teniendo el instrumento más importante y, y, y tan valioso como tenemos en el Chez, hay que utilizarlo, porque es, es una orquesta eh, que toca por una persona, entonces uh -huh. bueno lo utilizamos siempre. El haber abierto este concierto a la familia y sobre todo a los niños, porque lo, porque lo habéis trasladado al domingo... ¿significa que la escolanía necesita eh, que los niños acudan a ella? La, la escolanía siempre necesita voces, porque ahora tenemos 40 niños, o sea que el misterio son solamente 14 papeles y, y está asegurado. Lo que pasa es que siempre es bueno tener, es como un, un equipo de fútbol, que si, si luego tienes gente muy buena, pues mejor. O sea que cuantos, cuanto más niños vengan, mejor, porque siempre vamos a tener mejores voces. Si hay mu muchos niños, podemos seleccionar buenas voces. Si hay pocos, pues bueno, trabajamos con todos y, y, y, y podemos ir justitos. Nos gusta tener todos los papeles dobles, incluso triples, o sea, tenemos... Tres Ángeles, tres Marías y todo. Y siempre es bueno tener, porque Misteri se merece tener lo mejor. Y cuanto más niños tengamos, mejor podemos trabajar. Entonces, siempre tenemos las puertas abiertas a, a, los, a los integrantes de la Escolanía. En 2018, en años anteriores, siempre eh, Javier González, entrevistábamos a Javier como director de la Escolanía. Desde 2019 eres el Mestre de Capella. ¿Con lo que nos puedes hacer un balance de este primer año como maestre de Capella? Bueno, yo estoy muy contento, sobre todo por la colaboración de, de los cantores, que desde el primer sabes pues ahora estoy como un mes de capella interino o suplente. Sí, bueno, ¿sabes? Entonces, sí. Eh, hoy estoy ahí, bueno, entonces eso también a mí me da un poco de, de, de, de el decir, bueno, todavía no, no puedo hacer las cosas a lo mejor que quiero hacer porque todavía no soy oficial, ¿no? Pero, pero para, para nosotros lo eres, maestro de Capella, aunque sí, sea bueno, en su ya pero claro, lo eres. Pero fíjate, yo estoy contento con los cantores porque desde el primer momento, el primer día que empecé, me dijeron, tú eres el Mestre y haremos claro, lo que tú digas. Claro. Entonces, la verdad es que esa actitud me, me dio mucha fuerza y, y estoy muy contento con el trabajo porque sí que han ido haciendo todas las cosas que hemos... Bueno, aquí, desde luego, José Antonio Román, eh, hicimos ahí un trabajo y, y eh, ahora es mantener ese nivel que él subió tanto mantenerlo y, y subir todo lo que se pueda más todavía. Pero entonces, al menos eso, eso como, como hemos trabajado juntos, pues vamos a mantener la línea y hacer algunas cosas pues, nuevas y todo, pero, pero siempre pues, manteniendo la calidad que ha conseguido. 2020 se presenta también como un año para ti como maestro de capilla porque no sabemos cuándo va a salir esa plaza a concurso. Bueno, desgraciadamente no sabemos, pero que nos han comentado que tiene que ser ya al principio de año. Entonces, bueno, pues ya veremos. 2020, de todas formas, estás trabajando porque 2020 se presenta como un, un año complicado porque ya hay doble representación. Sí, sí, sí. sí pero también tenemos la tranquilidad de, de, tener, de tener gente. En la capella ahora, por ejemplo desde que nosotros empezamos, una de las cosas que nos han salido muy bien y estamos muy contentos es el haber creado el coro juvenil. Entonces, desde, uh -huh. desde los niños que empezaron en la escolanía, hace tiempo, cuando, cuando nosotros comenzamos, esos niños ahora son apóstoles y están cantando con un nivel eh, muy alto, porque vienen cantando desde que, son, desde que tenían seis o siete años y ahora ya están haciendo papeles como Ternari, San Juan, todo. entonces, tenemos la, la capella joven porque vienen de, y vienen con un nivel que han adquirido con una técnica vocal que han ido a adquiriendo, porque estos son Los Ángeles y Las Marías de hace diez años, ¿no? Ajá. Entonces, entre una, una capella sí, y, y los niños que siempre van entrando nuevos, y gracias a Dios, en, en el que tenemos esa... ¿no? Que, que siempre hay familias que traen a los niños, pues eh, yo, yo de voces estoy tranquilo. Mientras haya ese nivel de voces que tenemos, la verdad es que te da una tranquilidad. Uh -huh. Pues de los objetivos del próximo año tendremos tiempo para hablar, pero sí que me gustaría, aprovechando que el concierto de Navidad de, del Misteri es este domingo, me gustaría que nos contaras qué trabajo os queda para hacer en la Navidad, cómo participa el patronato del Misteri en la Navidad aquí en Elche. Pues tenemos varias cosas, porque aparte de la Navidad, bueno, las escolanía canta el 22, pero también el día 25 se solemniza la misa de 12 en, en la Basílica, porque hay ese, esa unión entre la Capilla del mystery y la Basílica. Eh, pero luego tenemos las fiestas muy importantes en nuestra ciudad, que son la Avenida Virgen, y ahí tiene que estar la, el misterio representado. Los cantores mayores son los que forman parte, también muchos de ellos forman parte del himno, otros también salen en los cargos de alcaldes antiguos y los señores de Elche, pero y este, este himno que, está, que es tan bonito hacerlo con todos los coros y con todos los cantores de Elche que quieran acercarse, ¿no? Ahí están los, los cantores de la capella y luego los niños eh, están cantando en la, en la misa de, de la Virgen después de la procesión del día 29. O sea que, que estamos ahí representados en la Avenida de la Virgen. Ah, pues son citas fundamentales. El 25, el día de Navidad a las 12 del mediodía, la misa de la Basílica de Santa María. Y el himno, el himno con todos los coros, eh, ¿cuándo se, se interpreta y a qué hora? Y... El himno es cuando entra el eh, canto con la Virgen, a Santa María, el día 28, que es cuando se hace la avenida. La hora es cuando termina, bueno, nunca hay hora porque sí, es la depende, romería, ¿no? Seis, entonces cuando entra a la romería. El himno, la verdad, es que es una de las cosas más bonitas que se hacen en la noche. A nivel musical, eh, es, no sé, es una composición muy, muy, muy entrañable, no y que todo el mundo, eh, también lo, lo, lo que, sea, que sea del pueblo, no, que sea también el pueblo que cante el estribillo, toda la gente que está en la basílica, porque se aprende enseguida. Y luego el día 29, cuando termina la procesión, se canta el himno y después del himno la, la misa. ¿Qué, ¿Qué vas a pedir, Javier, eh, a los reyes? Pues que se formalice el tema del mestre de capella, sea quien sea, y que, que no sea un interino, sino que sea un oficial y, y sobre todo mucha música para todo el mundo, porque si el mundo está lleno de música, el mundo sería distinto. ¿Y con qué te quedas de 2019? Me quedo con haber salido... De, de Apóstol el día 15 de agosto y el día 14 y haber visto de cerca a la Virgen y haber estado en el Cadafal, porque siempre he estado en el órgano y para mí es algo que, que, bueno, estuve de pequeño y entonces ahora pues volví a estar el día 19 y nunca lo olvidaré porque fue el año en que, en que pisé el Cadafal en, en las fiestas del misterio. Un año importantísimo, desde luego. El Cadafal se vive de forma muy intensa, ¿no? La, la dirección de todo lo que es esta joya cultural desde el Cadafal. Para Javier González. Muy bien, pues muchísimas gracias eh, por el trabajo que realizas y toda la suerte del mundo para 2019, 2020, Javier. Muchísimas gracias, os esperamos el domingo. Sí, porque no lo hemos dicho, a las seis de la tarde, entrada gratuita en la Basílica de Santa María, el tradicional concierto de Navidad del Misteri. Gracias. Buenos días.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 Cable Wall Fibra presenta Christmas a mil, mil megas de fibra óptica. La mayor velocidad de España solicita tu subida gratuita.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 Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Gloria. Con Rosmaría Alonso. Y seguimos avanzando en el programa de la glorieta de este miércoles 18 de diciembre. Acabamos de entrevistar al maestre de capella, Javier González, por ese concierto de Navidad que se va a realizar este domingo a las 6 de la tarde en la Basílica de Santa María con entrada gratuita. Y Teleel, como siempre, como cada año, lo va a grabar de forma íntegra para emitirlo el día, los días más señalados de estas Navidades, como el 25 de diciembre y nosotros continuamos con una música totalmente distinta a la sacra o a la de villancicos porque tenemos que cerrar la sección eh, todas las secciones musicales y hemos ofrecido la de poesía, la que dedicamos siempre a poesía la que dedicamos a los villancicos, al cine, al jazz y terminamos con la música actual vamos a hablar de Pasión Vega la cantante que le cambió el rostro totalmente a la copla el pasado mes estrenó su nuevo álbum Todo lo que tengo donde rinde homenaje a la música latinoamericana con boleros, rancheras, tangos o zambas escuchamos a Pasión Vega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 O se ha hecho toda la vida.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 Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Pues con la sintonía de informativos comenzamos ya la ronda de noticias con nuestra compañera Iciar Martínez. Eh, cuéntanos eh, qué tenemos para este miércoles, para la jornada del miércoles, Iciar. Buenos días, Ros. La jornada de este miércoles es intensa, después de que PSOE y Compromiso aprobaran ayer los presupuestos de 2020 con la oposición en bloque en contra por esa subida contemplada de los impuestos para el próximo año. Bien, pues Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado un trasvase, un trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos a través eh, del trasvase de Tajo Segura para el mes de diciembre, que se destinarán exclusivamente al abastecimiento urbano. La decisión se ha dado teniendo en cuenta la situación del mar menor y los efectos que el regadío produce en la laguna en base a los principios de precaución y de no deterioro que rigen la gestión ambiental. Se prevé que el sistema se encuentre en situación hidrológica excepcional durante todo el trimestre, siendo predecible que a principios del mes de marzo el sistema presente unas reservas próximas al umbral, al umbral de 400 hectómetros cúbicos que imposibilite la realización del trasvase, según ha argumentado la Comisión Central de Experiencia explotación del acueducto acueducto trajo segura. Bien, pues en cuanto a otros temas que están previstos para hoy la concejal de movilidad y de urbanismo van a presentar el proyecto para la calle Virgen de la Cabeza dentro del plan centro. También el alcalde y la concejal de educación visitarán el colegio La Paz en Torrellano junto al director general de infraestructuras educativas y en la universidad Miguel Hernández se va a presentar el programa LAIA para la formación de todos los estudiantes de la UMH en inteligencia artificial durante el próximo año. También estaremos en el hospital general con Francisco Martínez Mojica, el descubridor de uno de los mayores avances en biología de la historia reciente. Todas estas noticias y más las abordaremos en el próximo informativo en el de la UNA. Así que invitamos a todos aquellos que nos estén escuchando a que nos escuchen también en el próximo informativo. Pasen un buen día. Gracias Iciar por esta, este repaso de las noticias. Ya saben que a la UNA vuelve Marga García y Iciar Martínez para contarles Todas las noticias que se van a producir y los acuerdos que se adopten y los proyectos que se van a anunciar en esas ruedas de prensa que hay convocadas para esta jornada del miércoles que es intensa. Nosotros ahora cambiamos de sintonía y vamos a lo estrictamente deportivo porque hay buenas noticias. El Elche pasa a la siguiente ronda dentro de la Copa del Rey, nos lo cuenta Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola buenos días. El Elche Club de Fútbol estará en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Anoche eliminó a la gimnástica segoviana a la que venció por 0 a 2, aunque no fue un partido fácil. Ya antes de comenzar el partido, las condiciones climatológicas lo pusieron difícil, con agua, nieve y apenas un grado de temperatura. Pero a Leche no se le congelaron las ideas y venció por 0 a 2. Pacheta apostó por un equipo plagado de jugadores suplentes y también de canteranos, precisamente Mourar que ya debutó en segunda división con el primer equipo el domingo frente a Las Palmas tampoco recordará eh, o mejor dicho, tampoco se olvidará de la fecha de ayer ya que marcó su primer gol con la camiseta del primer equipo, el que es máximo goleador del filial, también ayer hizo el gol con el conjunto ilicitano, en el minuto 33 puso el 1-0, así se llegó al descanso, pero es cierto que todo pudo cambiar a los cuatro minutos de la reanudación, la gimnástica segoviana dispuso de una pena máxima de un penalti que estrelló en la madera, Asier, afortunadamente para los intereses de Leche. A partir de ahí, Pacheta empezó a apostar por hombres más importantes, más reconocible el equipo, titulares como Gonzalo Villar, Fidel y Yacin. Y es que el técnico no se conformó con el 0-1 y apostó por el 0-2. Y ese gol llegaría en el minuto 80 al transformar un penalti Peremilla que a él mismo le hicieron incluso se le anuló un gol a Danilo y tuvo el 0-3 el propio Peremilla en la recta final del partido. Satisfacción en la expedición blanquiverde, en Pacheta luego en sala de prensa, también en los futbolistas menos habituales porque es una doble alegría. Por una parte el Elche va a tener otra ronda de Copa del Rey, lo que supone también el que Pacheta seguirá eh, pudiendo darle minutos a jugadores menos habituales y cantoranos. y por otra parte Esta victoria y la clasificación supone la mejor terapia tras el mazazo de la derrota contra Las Palmas. El equipo llegará entonado para el último partido del año frente al Albacete el sábado a las 4 de la tarde en el Carlos Belmonte. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchas gracias por tu crónica y cerramos ya la ronda de la actualidad local con la prisión meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Cuéntanos. Va a haber eh, tormenta en los próximos días, viento, lluvia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy con el avance de las altas presiones tendremos garantizada la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, el protagonista, el viento del noroeste, rachas que han superado los 60 kilómetros por hora. Viento que nos ha dejado temperaturas homogéneas en todo el territorio, mínimas que no han bajado de los 11-12 grados. Para esta mañana, cielos prácticamente despejados, con algún intervalo muy puntual de nubosidad tipo alto, continuará el viento de noroeste, moderado ya por la tarde, cielos despejados, viento flojo de componente terral, viento que animará el ascenso de las temperaturas. En el sur del Candel se alcanzaremos valores de hasta 19 grados, aquí en la ciudad la temperatura diurna rondará los 18 grados. Mañana jueves, con la aproximación de sistemas frontales de origen atlántico, desgastados, la nubosidad irá en aumento, por la tarde tendremos cielos bastante nubosos, el viento flojo de suroeste, temperaturas máximas en torno a los 17 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 11 grados. El viernes tendremos algo más de inestabilidad atmosférica, llegarán sistemas frontales con algo más de actividad aunque tendremos mucho ruido y pocas nueces hasta mediodía cielos muy nubosos o cubiertos después ya y especialmente por la tarde posibilidad de alguna precipitación de carácter débil o más bien se podría escapar alguna gota ojo porque a primeras horas del viernes tendremos rachas de viento de componente terral viento de poniente que podrían superar los 60 70 km por hora viento que conforme avance la jornada irá a menos Las temperaturas máximas en torno a los 18 grados mínimas que van a rondar los 12 grados. A partir del sábado, apertura de grandes claros, eh, viento moderado de suroeste, temperaturas en ascenso podrían rozar los 23 grados mínimas en torno a los 14 y el domingo cielos prácticamente despejados con viento flojo puntualmente moderado de poniente, temperaturas en torno a los 21 grados. Hasta luego... 101.4 Teleelx Radio Marca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 Aqui Nadal en els mercats municipals te esperen es millors productes per aportar a la teu taula. i des del divendres vind divertides actuacions, Nadales, música, grans chocolatades i para Noel que aportarà regals i gepolies. No es perdés el teatre els dies 23 i 24 a partir de les 11. Viu el Nadal en el teu mercat, Ajuntament.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 Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan tres minutos de las diez y media de la mañana, tenemos casi trece grados de temperatura y ya está en nuestros estudios de Teleelch en Radio Marca el delegado de la Lotería de Apuestas y del Estado eh, aquí en Elche y en la Vega Baja, Santiago del Pozo. Bienvenido, Santiago. Buenos días. Es muy importante el gordo de Navidad, siempre lo esperamos con mucha ilusión, se sueña mucho con ese dinero que nos toca, eh, un, además un premio muy solidario porque se suele compartir los décimos y este año las ventas parece que se han animado porque hay un incremento y ustedes ya lo pueden eh, constatar porque es real eh, con los sistemas tecnológicos que, que tiene la Lotería de esta y Apuestas del Estado. ...que hay un incremento casi del 6% con respecto a la Navidad de 2018. Santiago del Pozo, ¿cómo están yendo las ventas entonces? Bueno, pues como bien dices y eh, hemos comentado... Las, ...las administraciones de loterías ahora y los puntos de venta... ...que no son administraciones, pero también dispensan este, este juego de Navidad... Eh, ...lo que hacen es que cuando nosotros adquirimos un décimo... ...automáticamente ya se pasa por el terminal y esa venta queda reflejada... con lo cual Bueno, pues tenemos ya muy, muy aproximada la, la cantidad que realmente se está jugando en, en el Che en esta comarca. También es mmm, destacable que eh, ahí decimos que todavía los administradores de loterías, pues bueno, tienen que hacer su, su recogida, pero que queda poquito y más o menos las, las ventas eh, están en torno a ese 5,81% de aumento que reflejan, pues eh, a nivel solo del Che, de una venta de alrededor de un millón de euros más con respecto a lo, al año anterior. También es cierto que eh, no solo el comprar lotería, eh, participamos aparte de, de, de en que nos pueda tocar un, un, un importante premio y nos, nos salve de muchas uh -huh. pena, penalidades. El, el tema es que eh, también participamos con, con que ese dinero va a, a, pues, a fondos de General del Estado, que son los que luego pues, lo nos hacen. Tener sí. carreteras, el, el, ¿sí? ¿no? eh, no, no, no, el pellizco de Hacienda, ¿no? No, no, el pellizco de Hacienda no, me refiero. El de sobre, ya sobre ah, el propio. Lo que décimo. ustedes ingresan también. Correcto, sí, hay no? una parte que parte, es la que se queda al Estado. La parte que se queda el Estado es que si nosotros no tenemos premios, ese 20, esos 20 euros, aparte de participar ya en el juego de por sí y de repartir. Ah, se de de lo la parte queda al Estado. Ese, hay una parte que queda en, en el Fondo General del Estado, claro. Veremos si va para inversiones o también va para la hucha de las pensiones, que es importante, es importante. se está quedando vacía. Sí. Bien, pues. A apostar entonces en la lotería en el gordo de Navidad también es apostar por, por este país, por el bienestar del país. Exacto. Pero vamos a hablar de las cifras. El sí. 5,81% de incremento de ventas, ese millón más, ¿de cuánto, ¿de cuánto estamos hablando? Pues como he dicho, en el Chile el año pasado, hasta, hasta esta semana pasada, que es la semana, se cuentan con las semanas del año, que es la 49 esta pasada, se recaudaron el año pasado en el 2018 15.674.000 euros. Y, y este vamos. año llevamos ya 16.584, o sea, 910.000 euros más con respecto al, al año anterior. Y en el sorteo del gordo de la Navidad, ¿qué cálculo realizáis de los ilicitanos, los décimos que podamos llevar los ilicitanos? Sí, bueno, estamos alrededor siempre... En, este año nos... Nos salimos un poquitín de la media porque, como has dicho, la delegación abarca también la vega baja y por el hecho de en septiembre que tuvimos de, de la riada, de la dana, pues esto ha incrementado que haya mucha, de, mucha demanda de esos décimos que están ahora mismo en las administraciones de, de esta zona. Y en el Che también, por supuesto, también no lo sufrimos tan, tan intensamente, pero sí hay peticiones de, de provincias exteriores de gente que quiere participar en esta zona, en la lotería. Entonces, por eso también se, se ha incrementado en que nosotros, más o menos la, la media, son de, estábamos antes entre 4 y 5 eh, décimos por persona y ahora estamos hablando de entre 6 y 7 por persona. También hay que... Cal, ese cálculo es un poco... Mm, sí, entre, bueno, estimado. Porque es estimado, puesto que hay personas que no juegan y menores que no juegan y, y no deben hacerlo. Y, y bueno, entonces sale una media de eso, unos 6-7 décimos por persona y luego los que se comparten, lógicamente, como dicen los anuncios. Claro, porque siempre dicen que donde más se le castiga por una catástrofe en la ciudad, eh, suele tocar la lotería pero es porque también aumentan las ventas y hay más posibilidades de que toquen la vega baja. Bueno, por sí, lo que es has es dicho, ¿se han, disparado, por... ¿se han disparado las ventas en la vega baja? Sí, sí eh, hay una, una estadística ahora que estamos mirando y es sorpresiva. En esta última semana eh, en la, por ejemplo, la localidad de Almoradí se ha disparado a do, un 220% más que, que el año pasado. También es cierto Cierto que, como hemos dicho, hay zonas que, bueno, Orihuela, Dolores, toda esta zona también tuvo mucho daño. Y, como he dicho, pues la gente reclama, decimos, de, de esa zona porque donde ha habido una catástrofe, bueno, entre comillas se supone que puede haber luego una... Y a escasos días del gordo, de la Navidad, eh, has comentado que casi ya no quedan números. ¿Cuáles son los primeros que, que desaparecen? Sí, los números habituales son los 13. Este año se lleva la palma... Eh, también la terminación del año, como siempre, el 19. Eh, estos números desaparecen los 7, 13, el 5, porque es un número habitual en el gordo. Está catalogado como el, el primer, la terminación del gordo que más veces ha salido. ¿El 5? Sí. Vale, y por estadísticas, que me gusta mucho la estadística, Santiago, ¿qué número es el que nunca ha salido en el gordo de Navidad? ¿Hay alguno? Bueno, Porque primero, solamente son, son diez números, el uno al cero, al diez. Ah, hay, hay números que son mucho más, mmm, más propicios a salir en, en la bolita del gordo y la estadística que me dices que te gusta, te, te leo algo. Mira, las siguientes terminaciones, por ejemplo, el 4 y el 6 han sido agraciadas con el primer premio en un total de 27 veces. Uh -huh. He dicho el 4 y el 6 en los más de 200 años que llevamos de, del sorteo. Las terminaciones menos repetidas son el 1, por ejemplo. Los sorianos y los españoles que más decimos eh, hemos han comprado han sido, en este caso, con una media de 211 euros, porque recordemos que en esa época, pues en esa parte de, de, uh -huh. de España, tocó el gordo íntegro. Que también hay que recordar que el año pasado, en la administración número 22... Eh, tocó también el, el, el gordo aquí en, España, en Elche. Sí, pero... Fue un décimo. Siempre toca algo en Elche. ¿eh? Llevamos sí. unos últimos años, pero siempre suele ser un quinto premio. Bueno, en, en Santa Pola también ha tocado. Eh, son, eh, como hemos dicho antes, eh, los décimos ahora, aparte de adquirirse... Bueno, pues eh, en, en, ¿En, la administración? en la administración y en firme hay terminales que dispensan estos puntos de venta que hemos dicho que son establecimientos que tienen otra actividad y estos eh, décimos pues nos, a lo mejor no se compran 10, se compran menos y entonces por eso luego hay tanto reparto de tantos décimos, pero eso es bueno porque claro. sí se reparte, no es bueno. Yo no, soy de la opinión de que los, eh, los premios más repartidos son mejor que no a una sola persona. Tanto claro, porque el gordo puede estar ahora cada vez más repartido y no que, eh, que toque exacto. en una ciudad como ocurrió aquí en Elche la última vez fue... Bueno, pero ese también estuvo muy repartido. ¿Ah, porque, también? Claro, porque se vendió eh, todo el número, entonces se repartió Como tanto. hubo tanta lluvia de millones en Elche, yo pensaba que habían caído casi todo íntegro. fue en diciembre en el 99. del 99. Uh -huh. Un, 9, Un 9, ya veremos. Eh, no, lo que te iba a preguntar en la lo de los puntos de, de mixto uh -huh. de venta, donde sí. se pueden adquirir los, de, los décimos, sí. pero ¿qué décimo es el que se adquiere? ¿El que está colgado o el que tú eliges? Eh, puedes elegir el número. Vamos a ver, ¿el, el décimo? Pide? El décimo sí, se puede solicitar a través de los terminales de, de juego, tanto en un punto de venta mixto como estamos diciendo que es el que tiene otra actividad y no es una administración de loterías, puesto que este no puede tener décimos eh, exhibidos o colgados en, en lo uh -huh. que son, se llaman preimpresos, o sea, ya fabricados. Eh, loterías con buen criterio, lo que hace es que hay muchos números que no los emite en papel, ¿vale?, por uh -huh. el, también el gasto que, que conlleva y, y necesario, eh, luego se quedan en el sistema, ¿vale?, colgados para que cada uno, soñando con el número y en cualquier parte de España, lo pueda solicitar, ese número al estar dispensado en un punto de venta, por ejemplo, que puede ser de aquí de Elche o de Liguela o de Santa Pola, lo que sí aparecería es como que ese número ha sido consignado en ese punto y no está realmente hecho en, en décimos, que sí puede haberlos también. Entonces, esos décimos son los que existen colgados en las administraciones de loterías. Pues esos no pueden estar en los terminales. Bien, ¿y usted qué recomienda, eh, por los años que lleva uh -huh. en, en la delegación de Elche, qué recomienda cuando alguien comparte un décimo, para luego que no haya peleas, discusiones sí. contenciosos, últimamente se están demandas dando, judiciales? Sí, últimamente se están dando muchos consejos por, por, por internet, en las noticias, y lo esencial es, pues, eh, primero fiarse de la persona con la cual compartimos, y dentro de esa fidelidad, pues, lo que hay que hacer es. Eh, Simplemente con una fotocopia, una firma en el décimo, un compromiso. Mmm, como que, que un, quede, compromiso un compromiso? ¿Verbal? Que ¿Los compromisos verbales también sirven? Luego hay que demostrarlos, pero es mejor dejarlo... Bueno, pues como, es que... como nos queremos mucho y nos fiamos mucho tú y yo, pues vamos a <risa> firmar aquí claro. como que es de los dos y sin problema. En el mismo décimo, una fotocopia y es, es, una, es importante porque, bueno pues se han dado casos y es mejor tener algo que puedas demostrar que, que ha sido jugado en, en compartido con otra persona. Pero cuando hay un compromiso verbal, eh, si ¿sí hay testigos, por ejemplo... Eh, ya, pero eso ya lo, lo, de, lo de, determinaría un, un juzgado, lo se llamaría una apropiación indebida y habría que demostrarlo durante un juez. Suele ocurrir, eh, suele haber muchas demandas judiciales cuando no, no, tocan. Eh, no, normalmente la, los, los españoles somos buenas personas y no lo compartimos. Pero sí, en Elche no, no, no en Elche nunca. usted ha tenido que ir no. a los juzgados nunca, nunca no, le han nunca. llamado para. No, nunca. Eh, Santiago, y ahora vamos a hablar del tema económico, los premios siguen siendo los mismos, los 20 euros por décimo son el premio, el gordo, ¿cuánto es en total? Son 400.000 euros al décimo menos el porcentaje que ahora este año uh -huh. se mantiene hasta enero de una exención de impuestos hasta 20.000 euros a partir de enero, o sea, es decir, el sorteo del niño ya solo participará en, en, esa, en esa fiscalidad con un... Con 40.000 euros. A partir de los 40.000 euros no tendrán fiscalidad. O sea, es que decir, sube. El, que cobre, el que cobre un décimo de, o un premio de cualquiera de las autoridades de la puestas del Estado no tendrá que pagar impuestos sobre esa cantidad. Eh, A partir de, de esa cantidad se calcula el 20%. Vale. Eh, lo que, eh, exactamente. Los 400.000 euros, el gordo, son, es un 20% para Hacienda lo que sería. Pero ¿y si lo compartes? ¿Y si te toca el gordo compartido? ¿El 20% cada uno de los, que, sí, de los que les toca? Cuando nosotros tenemos un décimo, y que sean muchos en este año eh, premiados, lo que hacemos es automáticamente vamos a una entidad bancaria, las colaboradoras con los de las apuestas del Estado, son todas prácticamente eh, en las cuales eh, ya nos hacen la gestión de separar cuál es el dinero, Fiscal, de cuál es el dinero que tiene, bruto que nos tenemos que, que percibir cada uno. Entonces, en el mismo acto del pago, ya se descuenta esa cantidad. Y si el premio que te toca es, en este sorteo de, de, de Navidad, es superior a los 20.000 euros, si a pagas partir... un, un momento, sí. pero si pagas el 20% en estas Navidades, 20.000 euros. Sí, si no. es 21.000 euros, ya te toca pagar el 20% Hacienda. A partir de... Pero a part... A partir de 20.000 euros, exactamente. Pero a partir del 6 de enero, en el sorteo de, del niño, uh -huh. son 40.000 euros. A partir euros, de 40.000. Cuando se paga ese 20%. 20%. Bueno, no está mal. Se va descontando, sí. Y eso va, es en todos los, eso son todos los premios. todos los premios que tenemos en Lotería de Apuestas del Estado. Este año empezamos con el sorteo del niño, pero puede esto implícito también en cualquier premio que sea Primitiva, Bonoloto, etc. Son 27 las administraciones de lotería, supongo que otros tantos de puntos de mixto de venta de lotería, pero que para una persona que nos esté escuchando y que quiera vender lotería, ¿qué tiene que hacer? Cualquier persona que quiera vender. Sí, no tener una administración, una, una administración porque eso es, es por concesión pública. Sí. Pero, por ejemplo, que tenga un kiosco y quiera vender o instalar un punto de mixto de venta, eh, ¿los trámites son farragosos? Bueno, el proceso es que se, ha, se apertura un, lo que es un, una concesión administrativa, se hace un concurso y se... También para los puntos sí, de mixtos también, de venta. También, sí, también va por un ofrecimiento público, en el cual se da una publicidad, una concurrencia, para que los afectados, es decir, las personas que estén situadas, porque nosotros lo que hacemos es marcar la zona, digamos, que es necesaria, porque bueno, pues, ah, puede, haber, puede haber habido una, alguna baja o puede haber habido alguna mm, ampliación de, de público, es decir, barrios que hayan crecido. Esto nosotros determinamos lo que es una zona de influencia y a partir de ahí eh, se comunica a esa zona de influencia los establecimientos que hay que, o que podrían estar interesados, que se presenten a este se, se les visita. Sí, siempre hay convocatoria pública. Exacto, se le da publicidad a concurrencia y aparte se les visita uno a uno a estos establecimientos que creemos que pueden estar en esa zona de influencia y a partir de ahí se presentan tienen un tiempo de, de, para, para participar en ese ofrecimiento. Y en cuanto a las administraciones de lotería, como este parece que va a ser un negocio bollante, conforme pasan los años, en cuanto a las administraciones de lotería, su número también de crecimiento depende de la expansión urbanística de la ciudad? También depende, sí. Es exactamente igual. ¿Y el 27, las 27 administraciones son suficientes o sigue creciendo la ciudad de tal la forma ciudad, que se necesita? La ciudad está creciendo. En principio no hay a corto plazo ningún... En principio nada. No hay ningún ofrecimiento en principio, pero ahí sí hay zonas que, bueno, pues que van creciendo y sí, más se nota. El, para hacernos una idea, el sorteo del gordo de Navidad comenzará a las 9. En domingo. Un domingo, a las 9 de la mañana, termina, suele terminar en el último bombo, que suele ser la 1 sí, del mediodía. Prácticamente en esa, en esa franja horaria. Y sí. en esa franja horaria, en esas horas, ¿cuántos premios son los que tienen que salir, además del gordo? Bueno, tienen que salir, primero, todas los, los, las bolitas que vemos en el bombo pequeño, que son, <risa> que son todas, esas tienen que salir todas. Luego tenemos, claro, la estación del primero, el segundo, los terceros, los cuartos y los quintos este año. Lo que vamos a cambiar un poquitín en, la, en el tema a nivel, digamos, eh, delegación para comunicar los premios es cuando, al ser domingo, lógicamente, pues hay administraciones de loterías que no, no estarán abiertas. Con lo que no se podrá cobrar inmediatamente la pedrea o bueno, el reintegro. Hay, hay administraciones que sí permanecen abiertas, pues, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? los centros uh -huh. comerciales, uh, sabemos uh -huh. que abren los domingos. Y, Y este, estos establecimientos estarán abiertos. Aparte, pues como hemos dicho, establecimientos que son de la red mixta, pues que pueden tener prensa, abrirán también el domingo. Eh, por la tarde es complicado, ¿no? Entonces, por la tarde, eh, como el año pasado, a partir de las 6 de la tarde, se pueden cobrar lo que son los, bueno, los premios pequeños, las pedreas. Sí. Las pedreas la y el reintegro. Correcto. Eh, los premios ya superiores, ya habría que esperar al lunes porque los bancos ya, no ya, van a abrir ya. Lo lógico, pero a las 6 de la tarde los sí. se pueden cobrar en cualquier sí. pues ejemplo, administración abierta. Por ejemplo, en el Corte Inglés, en el Aljub, -Yup, uh -huh. en centros comerciales, eh, como en la Zania Boulevard, que tenemos también esta administración uh -huh. de loterías, o en los Carrefour. Eh, entonces ahí también se pueden, eh, se pueden adquirir ya décimos del niño y participar con lo que nos haya tocado. Pues esperemos que el 22 de diciembre Elche vuelva a recibir esa lluvia de millones como ocurrió en el 99 con... Cualquier número, nos sirve cualquier número Bueno, eh, nosotros aquí Tenemos eh, la venta, como ha incrementado Aquí las terminaciones del 13 El 5, el 7, son las, las mayoritarias ¿No? Sí, sí, sí pues A ver sí. si hay suerte con esos números sí, Suerte, os deseo suerte <risa> Gracias Santiago del Pozo, nosotros. delegado De las Loterías y Apuestas del Estado Aquí en Elche Gracias 101.4 Elche Radio Marca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 nuestro sub más exitoso. Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y dos nuevos motores eQ Boost con etiqueta Eco. Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupe. Nueva gama GLC. Carácter inconformista. Ya en tu concesionario oficial. Vegar Avenida Crebillente 53. Concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja.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 ¡Felices fiestas! Let it snow.